¿Cómo están, queridos auditores? Aquí estamos nuevamente junto a ustedes en una nueva edición de su programa En la Verdad, una alternativa aquí en la Radio Puente Alto. En esta oportunidad, eh, por diferentes razones no tenemos a María Cecilia Bartolín, eh, pero yo voy a hacer un pequeño comentario eh, respecto de las cosas que están pasando, que no las podemos soslayar. Como ustedes deben saber, eh, en la tarde de ayer, en Cañete, en la región del Bío, Bío se supone que murió en combate un huaychafe guerrero, Mapuche, eh, que murió en camino a la sostención médica. Ellos dicen que murió en combate, pero en realidad, por todas las versiones que hemos recabado, por un lado, y por los videos que nos llegaron hoy día en la tarde, vimos que fue un disparo así a sangre fría. Tengo el video, lo descargué. Eh, y ya lo borraron entonces eh, lamentablemente volvemos a ir hay tres más heridos curiosamente en la versión oficial dada por para no no me quiero extender en demasía en este tema porque yo sé que es un tema que no a lo mejor no les gusta pero el jefe de la Defensa Nacional de las provincias de Bío, Bío y Arauco, el contralmirante Jorge Parga, entregó la versión oficial sobre los hechos acaecidos esta tarde en la ruta que une Cañete con Tirúa y que terminaron con dos personas muertas y tres heridas. En el comunicado se indicó que en el lugar existían neumáticos en combustión, obstaculizando esta ruta, dijo. El carabinero se acercó al lugar para verificar la situación, siendo atacados los carabineros con armas de fuego de grueso calibre. Entonces el personal policial empleó disuasivo químicos para dispersar a los individuos. La verdad es que eso esa versión es para no sé, para lobotomizados, porque no parece muy creíble que siendo atacados por armas de grueso calibre respondieran con bombas lacrimógenas, es absurdo, o sea, sobre todo quienes conocemos de cerca el actuar de carabineros Eh, ...eso no me lo trago... <ríe> ...después sigue el, el... ...contralmirante Parga... ...estos sujetos ocultos en el follaque... emboscaron y atacaron a personal policial... ...y de la Armada, donde estos últimos procedieron... ...a repeler... ...con munición no letal... ...y tiros de escopeta... ...o sea... ...la... ...a estos sujetos que atacaron al personal policial... ...de la Armada... Eh, ...los agentes del Estado le respondieron con... ...municiones no letales y tiros de escopeta, comentó Parga. Nuevamente suena poco creíble y poco inteligente, cuando normalmente disparan y luego preguntan, especialmente la, la gente de la Armada. Acaba preguntarse dónde están los heridos de los, entre los agentes del Estado. Y el Ministro del Interior también ratificó, dice que hubo un ataque de, con armas de grueso calibre. Estamos haciendo lo mismo, estamos viendo lo mismo que se vivió con Camilo Catrillanca la verdad es que eh, hay un video donde se muestra eh, a un, un vehículo con dos personas pasando, pidiendo permiso para pasar y hay unos, unas tanquetas delante que son miembros de, del ejército o no, o no. no son carabineros, no sé si son del armado del ejército y <coughs> Y llegan y disparan así. Y se ve cuando disparan en el video. Y bueno, hasta las versiones de la, de la esposa de uno de los heridos. Están versiones de muchas personas que vieron el asunto. Y hoy día, usted sabe que con las redes sociales y con los teléfonos tenemos un reportero en cada persona. Así que es muy difícil esconder la verdad. Así que esto seguramente va a traer muchas, muchas protestas. Va a, va a producir... La violencia genera más violencia. Así que esto va a complicar mucho más las cosas el gobierno obedeciendo a la, el gobierno y el estado porque no solamente este gobierno obedeciendo a las transnacionales a, a las forestales en este caso eh, está combatiendo la reivindicación del, de los territorios mapuches que fueron usurpados por justamente las transnacionales por, por las forestales y por eso es que están un eh, preocupados de antes de, de irse piñera mandar los militares para allá para para dejar eh, para dejar eh, para cumplir con ellos digamos y, y además para que piñera lo hace también para sacar la atención de lo que eran se acuerdan ustedes lo, el tema este de los de lo, lo que se está investigando y que se que hay una querella, hay una contratación constitucional, etcétera, etcétera. Todo eso, eh, para esconder todo esto, eh, es que mandó a los militares y ahora toda la prensa habla de esto solamente. Así manejan los, los medios de comunicación esta gente y manejan la opinión de la gente como quieren. Bueno, vamos a vamos a hablar algunas cositas. Pero antes le quiero hacer unas una, una reflexiones, antes de entrar en temas. Primero, se es está realizando en Glasgow, en, en Suecia, perdón, en Escocia, eh, la COP26. Recordemos que la COP25, el año 2019, o sea, hace dos años atrás, se iba a realizar aquí en Chile. Finalmente, por, por la revuelta popular, se tuvo que ir, cambiar de sede se fue a España. Pero la COP26, eh, lo que les quería comentar, no es hablar de la COP26, que en realidad es poco lo que sacan de ahí, es muy poco productivo la reunión esa porque se comprometen a hacer muchas cosas que nunca hacen, sino que lo que les quiero destacar es un niño de 11 años, mexicano, que es activista y fue y habló ahí en la COP26, un niño absolutamente impresionante, más de alguien de ustedes lo tienen que haber visto. Y, y es habla igual que un adulto con una con una cantidad de vocabulario de un adulto, habla con una certeza, con un conocimiento de causa, pero impresionante. Ahí es donde yo le digo a los, a las personas que son disidentes de la reencarnación, ¿cómo me pueden explicar este este prodigio? ¿Quién me lo puede explicar? Si me lo si no me lo pueden explicar por la genética sus padres tendrían que haber sido similares o sus abuelos entonces cómo me pueden explicar este caso es un caso es un prodigio y que evidentemente es una evidencia empírica de la reemprognación como tal tantas digamos y por eso que se los menciono porque es que si es que si lo escucharan realmente me encontrarían la razón ahora la semana pasada, el fin de semana, fuimos a ver a lo, a la, a solidarizar y a, a ver a las la madres de los presos políticos. La verdad es que, un comentario brevemente, no, no quiero entrar en profundidad, pero sí, no puedo callarme. ¿Se dan cuenta ustedes, queridos auditores, quién hace un sacrificio sacrificando su vida por su hijo para tratar de conmover a una autoridad que se, no se conmueve? pero exponen su vida, o sea, las madres entregan su vida a los hijos. ¿Por qué no lo hacen los padres? No, son las madres. Siempre son las madres. Las madres son increíbles. La madre es lo más grande que hay. Y el otro día, y les quiero comentar, el otro día vi una joven madre con un lactante de meses, a propósito, si todas las madres estamos haciendo un pequeño homenaje, una pequeña justicia. Con un lactante de meses. Además, un niño de aproximadamente dos años y uno de, de, de unos cuatro años. Vendiendo en la calle. La vi desplazarse con un carrito con sus mercaderías. El bebé de meses en la espalda envuelto en una tela. Su niño de dos años en brazos y el de cuatro años de la mano. Es increíble. Nada puede ser más conmovedor en este mundo. Esa fuerza que tienen las mujeres, inoculada por la maternidad, ese inmenso e inconmensurable sacrificio que significa hacer lo que hace, que queda de manifiesto al verla, pues es fácil imaginar a qué hora se levantó para mudar al bebé, vestir a los niños y alimentarlos antes de salir, y si le quedó un pequeño espacio comer algo ella. Antes de prender la aventura de salir a vender con todos ellos, para sostenerlos y alimentarlos. ¿Qué puedo decir? Me siento ínfimo ante esa madre que ama la vida y se sacrifica por sus niños, dando su vida, sus desvelos y su noche a esos inocentes infantes. Ella merece toda mi admiración y respeto. En este ejemplo grafico a todas las madres que nunca debieras tener un día, sino todos los días, porque ellas se dan desesperadas. Todos los días hábiles, feriados, días y noches. La labor de la madre es lo más grande que hace o tiene la vivencia humana. ¿Y por qué les hago esta reflexión? Porque resulta que el, el, hace poco tiempo atrás recibimos un mensaje de los seres extraterrestres diciendo que este mundo, si no fuera por las mujeres y puntualmente que cumplen la labor de madre, que es la labor más importante, elevada que cumple el ser humano en la tierra por la manera de por la como se la describía acá en detalle eh, eh, no ya nos habríamos perdido todos las que sostienen este mundo desde el punto de vista espiritual son las madres son las mujeres no las mujeres feministas son las madres las que las que hacen ese tipo de sacrificio y las mujeres en general siempre hablo en general porque siempre hay excepciones Eh, y las mujeres en general, desde el punto de vista espiritual, sostienen el mundo. Las madres sostienen también el mundo desde el punto de vista emocional, porque ¿quién sostiene un niño cuando se, se desarma un hogar, una, una pareja, un matrimonio o lo que sea, una convivencia? El padre generalmente se olvida, estoy hablando siempre en general, pero la madre siempre asume el rol espiritual de protectora, lo cuida, lo protege y lo saca adelante como sea. Entonces, eh, gracias a eso, gracias a las mujeres y, y muy especialmente a las madres, es que nosotros todavía podemos estar acá. El hombre ha fracasado como género. El patriarcado, por ejemplo, que es propio del capitalismo y, y que es, Algo natural ¿Ustedes conocen un, un, un empresario, por ejemplo, que se, que no sea machista? ¿Conocen un empresario que no sea patriarcal? ¿Que no sea bruto para pensar? Entonces, eh, es muy difícil encontrarlo. Yo no digo que todos sean así, pero la mayoría, la inmensa mayoría son así. Entonces, el sistema capitalista patriarcal es un sistema machista fracasado que va a terminar ahora sin lugar a duda eso se va a terminar pero es importante que sepan que gracias a las mujeres que los que los hombres muchas veces las tratan mal que los hombres eh, cometen femicidio que algunos hombres brutos eh, se posesionan de ella como como Aunque terminen su relación de pareja siguen se creen siguen siendo se creen que siguen siendo dueñas de ellas y marcan el territorio igual como lo hacen los animales entonces es un problema tan el hombre es primitivo al lado de la mujer en general en general siempre estoy hablando entonces un homenaje a las mujeres y a las, y muy especialmente a las madres a las madres, porque realmente el ser madre es lo más grande eh, y me nació eh, a propósito de esto, porque me conmovió mucho la lo que conviví con las madres de los presos políticos, ¿no? las cosas que cuentan. Es muy difícil que yo les pueda transmitir, digamos, si no lo hacen eh, ellas mismas, con sus emociones, con su, su llanto y sus su cosas, pero es terrible y lo hacen las madres y están dispuestos a entregar su vida por conseguir... Eh, que sus hijos salgan, hay niños que han recibido condenas sin sin pruebas igual como lo hicieron con, lo, con el machi Celestino Córdoba eh, entonces la criminalización de la protesta es una cosa brutal hay gente hay, hay jóvenes que han bajado 20 kilos entonces como madres están absolutamente desesperadas bueno Vamos con otra reflexión para este tiempo. <ríe> el hombre con un leve grado de intelecto y preparación cultural sabe que el planeta está al borde del colapso, pues la evidencia científica y ecológica es para todos innegable, ¿cierto? Pero a pesar de ello, siguen haciendo planes y soñando con el futuro, como olvidándose de esa realidad que se viene, como engañándose a sí mismo, al no querer admitir este triste destino que su raciocinio por momentos le indica ¿qué es lo que hace que el hombre haya perdido el rumbo y el sentido y lo lleve a perder la razón, la consistencia, la lógica y lo hace permanentemente evadirse del duro presente y el más oscuro futuro que a ratos visualiza? Eh, las personas que vemos en la calle en nuestro diario vivir tienen como rostros grises, están todos apagados, amargados. Eh, en distintos lugares ellos se han ido cubriendo con, con un verdadero muro que parece separar las creencias, las convicciones, las ideologías, su fe o su incredulidad, sus sentimientos y sus pensamientos de todo lo externo, vale decir, de ideas nuevas, de conceptos, de mensajes, de nuevos conocimientos, de nuevas posibilidades, como si no quisieran hacer trabajar su, su mente, su raciocinio. Es como si nosotros en nuestra soberbia hubiésemos estructurado todo lo que creemos, construido convicciones, hecho calzar pensamientos, incorporando algunas ideas en forma selectiva y arbitraria para adaptarlas a lo que ya tenemos, creando así nuestra prop propia forma, de pensamiento, creencia, un término arbitrario, si ustedes quieren. ¿Ya? pero que, que es una, una, una forma de pensamiento propia que se ha adentrado en nuestro corazón, que es nuestra, donde está nuestra individualidad. Pero en el ser inferior, que todos los seres encarnados tenemos, y en este último y este último lo defiende con gran vehemencia, orgullo, soberbia, e incluso con grandes sentimientos de irascibilidad, permitiendo que el ego hable, vale decir, el monstruo que todos tenemos, adentro. De esta manera, rechazamos de plano cualquier cosa que no esté dentro de nuestra forma de pensamiento-creencia creada por el ego, en forma arbitraria, no, no, negándonos totalmente a la capacidad de siquiera preguntarnos a nosotros mismos por algún elemento nuevo. Aunque tengamos gran intelecto demostrado por estudios universitarios, por ejemplo, de pre y posgrado, al parecer hemos sido programados por este aspecto Ego monstruoso para discernir Sobre temas específicos Pero es como si se nos permitiera Tener raciocinio Sobre cualquier otra cosa que Que pudiese llegar a afectar Nuestra forma de pensamiento o creencia En consecuencia en tal circunstancia rechazamos Con gran liviandad Y por cierto con mucha soberbia Cualquier elemento nuevo que pudiésemos incorporar A ella Sin embargo podemos ser capaces De ser muy sofisticados Analíticos de gran profundidad investigativa ...sobre temas específicos en lo que nuestro intelecto se ha desarrollado y cultivado. ¿Qué nos ha pasado entonces? ¿Por qué estamos tan compartimentados? ¿Por qué parece que esta fragmentación formara parte de un programa mayor... ...realizado por alguna entidad superior a nosotros? ¿Qué en nosotros permitió que fuéramos sometidos a este programa? Nos crearon un mundo tan competitivo que nos hicieron perder la posibilidad de compartir con otros... ...para enfriarnos deshumanizándonos compitiendo pero sin saber con quién ni para qué perdimos así el norte de nuestras vidas porque había que salir adelante y triunfar a como dé lugar esto al parecer nos fue engañando per nos fue como nos fue engañando y empezamos a convencernos de que éramos triunfadores capaces mejores y estos pequeños valores fueron alimentando nuestro monstruo desbocado que es el ego conjuntamente con el enfriamiento se fue perdiendo el amor que lo empezamos a reemplazar por logros que nos engañaron una vez más y nos convencieron de que ellos podían ser la ecuación que nos daría como resultado la felicidad para esto nos llenaron de tarjetas y créditos para que así nos sintiéramos poderosos, exitosos y por ende felices, entre comillas una vez más caímos pero en toda esta loca carrera fuimos perdiendo el tiempo para el amor y le fuimos restando importancia sin darnos cuenta que al perder el amor, perdimos algo muy importante asociado a él, la humildad, quien es el el pavimento del camino por donde se conduce y se entrega el amor. No nos dimos cuenta entonces, y nos fuimos llenando de soberbia, pues estábamos muy ocupados. Si nos sentimos esquitos, exitosos, capaces, autosuficientes, poderosos, ¿para qué queríamos el amor entonces? No había tiempo para ello era primordial lograr las metas, los logros, los títulos, el proyecto, la línea de crédito, etcétera La gente de hoy, especialmente eh, la gente joven, eh, hablemos de, de 40 para abajo, desprecian y descalifican los escritos sagrados como algo que, con carácter de mito y como carente de sentido, algo que ha hecho que ellos se sientan que no necesitan un Dios y le desprecian. Ese mismo algo les ha convencido que Satanás no existe y que solo el hombre se basta a sí mismo con su poder creador y le ha ido convirtiendo en algo peor aún, que ha osado desafiar a Dios. Por ello deberá pasar lo que pasará, por la soberbia del hombre ha sobrepasado todos los límites. Bueno, eh, ¿por qué planteo esto? Porque esta, esta reflexión es para nosotros hablamos hace hace creo que el año 2018 o sea, hace cuatro temporadas atrás tres años atrás pero cuatro temporadas atrás del control mental pero ahora el control mental se ha ido perfeccionando a tal punto que, y se ha difundido más cada vez más entonces ya eh, esto que le, esta reflexión que, que les hice es como una introducción para el tema de la profundización del tema del control mental y lo que nos pasa y lo que nos pasa a todos como humanidad. Mientras más se investiga el control mental, más se llega a la conclusión de que existe un guión coordinado que se ha estado implementando por mucho tiempo con el objetivo de transformarnos en autómatos inconscientes. Desde que el hombre ha buscado ejercer poder sobre las masas, aquellos que estudian el comportamiento humano con el fin de someter a grandes poblaciones a la voluntad de una pequeña élite, se han servido del control mental. Hoy hemos ingresado en una peligrosa fase en la que el control mental ha tomado dimensión física y científica que amenaza con volverse un estado permanente si no tomamos conciencia de las herramientas a disposición de la dictadura tecnocrática que se está desarrollando a escala mundial. El control mental moderno es tanto tecnológico como psicológico, Las pruebas muestran que basta con exponer los métodos de control mental para que sea posible reducir o eliminar sus efectos, al menos en lo que concierne al control mental de la publicidad y la propaganda. Las instrucciones físicas son más difíciles de contrarrestar y el complejo militar-industrial sigue desarrollándolas y mejorándolas. En cuanto a la educación, esta es la más obvia y aún sigue siendo la más insidiosa. Siempre ha sido la mayor fantasía del prototipo del dictador el educar a niños naturalmente impresionables. Por lo tanto, ha sido un componente central para las tiranías comunistas y fascistas a través de la historia. Nadie ha sido más influyente a la hora de exponer la educación, la agenda de la educación moderna que Charlotte y Servit. Uno puede comenzar investigar esta área en su libro. El atontamiento deliberado de América que describe el rol de las instituciones globalizadoras en delinear un futuro con la intención de producir robots serviles arrendados por una clase de élite completamente educada y consciente. Publicidad y propaganda. Se cita a Edward Bernay como el inventor de la cultura consumista que fue diseñada principalmente para atacar la autoimagen de las personas o su carencia, a fin de transformar el deseo en una necesidad. Porque yo puedo desear algo, pero en realidad no lo necesito, ¿cierto? Pero ellos quieren transformarlo en una necesidad. Al comienzo se utilizó esto para productos tales como cigarrillos, por ejemplo. Sin embargo, Bernays también señaló en su libro de 1928, Propaganda, que la propaganda es la rama ejecutiva del gobierno argentino invisible Esto puede observarse más claramente en el Estado policial moderno y en la creciente cultura ciudadana del hurto enredada en la pseudo patriótica guerra contra el terrorismo. La creciente consolidación de los medios ha permitido que toda la estructura corporativa se fusione con el gobierno, que ahora utiliza el concepto de ubicación propagandística. Medios, prensa, películas, televisión y noticias por cable Pueden ahora obrar de forma impecable para integrar un mensaje conjunto. Todo esto sin mencionar los mensajes subliminales. La programación predictiva. Muchos todavía niegan que la programación predictiva sea real. Invito a cualquiera a examinar toda la documentación recopilada por Alan Watts, la cual demuestra que no se puede llegar a otra conclusión. La proclamación predictiva tiene su origen en Hollywood, pero dominantemente elitista, donde la pantalla gigante puede ofrecer una gran visión de hacia dónde se dirige la sociedad. Tan solo mira los libros y películas que solías considerar exageradas por la ciencia ficción, y echa una mirada atenta a la sociedad actual. En cuanto a, a los deportes, política y religión, muchos se sentirán ofendidos si ven a la religión o incluso la política a la altura de los deportes, como método de control mental. El tema central es el mismo para todos, dividir y conquistar. Las técnicas son muy simples, inhibir la tendencia natural de la gente, cooperar para sobrevivir y enseñarles a formar equipos para dominar y ganar. Los deportes siempre han actuado el papel de gran distractor que acorralan las tendencias tribales en un evento sin importancia que en los Estados Unidos hoy día ha alcanzado proporciones ridículas, donde se producen protestas porque una celebridad deportiva deja la ciudad, pero los problemas humanos básicos, tales como la libertad, son desechados y se los considera insignificantes. <ríe> ¡Qué terrible! El discurso político se desarrolla estrictamente bajo el paradigma de oposición de izquierda a derecha, fácilmente controlado, mientras que la religión es el telón de fondo de casi todas las guerras de la historia alimentos, agua y aire. Ad, ad, aditivos, toxinas y otros venenos en los alimentos alteran literalmente la química cerebral, la química cerebral, para la general, docilidad y apatía. Se ha comprobado que el flúor en el agua potable disminuye el coeficiente intelectual. ¿Se acuerdan ustedes, queridos auditores, que hace algunos años atrás, bastantes ya, nos dijeron que había que ponerle el flúor al agua para para que estuviéramos ¿No tuviera muscari? Bueno, ahí tiene. El aspartame y el glutamato monosódico son excitotoxinas que estimula las células del cerebro hasta que las matan. El aspartame y el glutamato monosódico, que está en muchos alimentos elaborados, es el fácil acceso a la comida rápida que contiene estos venenos ha creado en general una población negativa. ...que carece de enfoque y motivación para cualquier tipo de vida activa. La mayor parte del mundo moderno está perfectamente habituado... ...a la receptividad pasiva y a la aceptación de la élite dictatorial. Y si eliges observar tu alimentación de manera diligente... ...ellos están totalmente preparados para rociar la población desde el cielo. Bueno, ustedes saben eso, hemos hablado de eso. A ver, este, este tema es, es denso, pero es muy interesante... ...y hay mucha información importante que les voy a entregar... Eh, arbitrariamente he pensado que puede ser y eh, para, para hacerlo menos denso eh, tenemos unos audios que lo vamos a ir pasando entre medio, si les parece eh, para no hacer esto tan tedioso son audios que son les van a gustar que hablan justamente que fueron motivados producto de este tema que se le hablamos hace dos semanas atrás de, de esta idea eh, que tienen de hacerle una guerra a los extraterrestres y, y es una entrevista que le hicimos al, al, al investigador científico italiano, Pier Giorgio Caria, eh, que fue preparado 10 años diez años por los extraterrestres. Los mismos extraterrestres lo prepararon para que eh, hablara de estos temas. ¿Vamos con el primer audio? Eh, una avioneta, una caza militar puede vo volar, eh, respecto al, al carburante que tiene a borde, puede volar máximo una hora, Y estos objetos quedaban casi 12 horas parados en el cielo. Algún tipo de, de, de aparato volante terrestre puede eh, decir esto. Después, en el año 2019, salió otra otra eh, noticia por el Pentágono donde han dicho que en realidad este programa secreto de estudio sobre los OVNIs no era cerrado que todavía estava activo y que ellos seguían eh, estudiando este, esta manifestación. Después han permitido los jefes del Pentágono que los pilotos eh, podían dar entrevistas a las televisiones y a los periódicos. Na, nunca eh, había ocurrido esto, claudio porque los pilotos estadounid estadounidenses y todos los militares tenían estrechamente vietado de hablar de encuentros con hombres cuando ellos estaban en, en servicio. Y arriesgaban la cárcel, arriesgab arriesgaban y miles de dólares de, de, de penalidad si ellos hablaban de esto. Improvisamente, no solamente el Pentágono admite de tener un, un proyecto de estudio de los OVNIs, sino que difunde los videos, son tres, ya lo he dicho, y después permite a los pilotos militares de... Hablar al público. Nunca había pasado esto en toda la historia moderna de la ufología, Claudio. Entonces significa esto que el poder está muy preocupado y se están dando cuenta debido al enorme aumento de los avistamientos que quizás ellos quieren contratar a toda la humanidad y tienen miedo porque el adelanto tecnológico es tan fuerte que que no lo pueden parar si ellos deciden de aterrizar en todas las mayores ciudades del mundo. Entonces es un problema grave que le está dando mucho dolor de cabeza a los potentes y están, en mi opinión, toda esta revelación, Claudio, no es porque ellos quieren decir la verdad a la humanidad. En mi opinión, ellos no pueden seguir parando de decir la, la verdad, tiene que decirla porque la manifestación es siempre más potente, pero... Estan intentando otro engagno diciendo que son una amenaça I és la verdad. Pero no para nosotros, para Claudio, para Pierre o para el pueblo de Chile o quizás de Europa o de Estados Unidos. Son una amenaza para el poder criminal que manda al mundo, que domina a nosotros europeos, a vosotros chilenos, domina a todos. Y es el poder, el conjunto del poder financiero mundial de las personas más ricas del mundo, que se une... ...al poder militar de la industria bélica que es la causa de todas las guerras del mundo. Entonces esta presencia extraterrestre es una amenaza para ellos, no para nosotros. Nosotros tenemos que levantarnos, ser felices, porque alguien de muy potente que está ahí afuera quiere ayudarnos. esta es lo que leo yo de estos hechos extraordinarios... Y hace poco en el mes de abril, Claudio retomó la información del Pentágono confirmando que los videos son reales porque surgieron en los de banker, en los que están en contra de la vida de la verdad surgieron eh, ataques a estos videos y el Pentágono dijo uf, oficialmente oficialmente en el mes de abril 2020 dijo no, los videos son reales, son realmente objetos grabados por nuestros pilotos. No son no son muñecas, no son modelos, no son nada de artificial humano, son realmente naves, no, no de este mundo, naves particulares que están tripulando arriba de nuestros cielos. Y confirmamos, dijo el Pentágono, que son videos reales grabados por nuestros pilotos militares. Bueno, ahí teníamos un, un primer audio para ir amenizando y para para y que habla un poco de las cosas que hemos conversado con ustedes, queridos auditores, así que yo creo que no, no les fue extraño. Seguimos con el tema este que es un poco denso, por eso que le, lo quise matizar, o, ojalá que, que les haya parecido bien, pero eh, lo quise matizar con, con estos audios así, así no, no, no lo senten tan denso, pero es muy importante que lo sepan. El otro tema es el tema de las drogas. Puede tratarse de cualquier sustancia adictiva, pero la misión de quienes controlan las mentes es asegurarse de que seas adicto a algo. Una gran arma de la agenda de control mental moderno es la psiquiatría, que apunta a definir que todas las personas, según sus trastornos, se comportan en contraposición a su potencial humano. Esto fue predicho en los libros como Un mundo feliz, de Aldous Huxley. En la actualidad se lo ha llevado al extremo, a medida que una tiranía médica ha tomado el control y determinado que casi todos poseen cierta clase de trastorno, particularmente aquellos que cuestionan a la autoridad. El uso de drogas nerviosas en el ejército condujo a cifras récord de suicidios. Y lo peor de todo, el estado farmacológico moderno tiene más del 25% de los niños estadounidenses bajo medicación psiquiátrica qué terrible eso porque los niños que son muy muy hiperquinéticos les dan les dan veneno para atontarlo, porque es veneno en el fondo. Por el militar es larga historia, es larga la historia del ejército como terreno de pruebas para el control mental. La mentalidad militar sea quizás la más maleable, o sea, la más voluble, la que más se puede modificar, ya que quienes hacen carrera muy militar generalmente se sienten traídos por las estructuras jerárquicas, el control y la necesidad total de total obediencia a una misión. Ante el creciente número de personal militar que cuestiona su adentrinamiento, una reciente historia resaltó los planes de DARPA para unos cascos transcraniales de control mental a fin de mantener concentrados a los militares. Espectro electromagnético. <coughs> una sopa electromagnética no se envuelve a todos cargada de convenientes dispositivos modernos que han demostrado ejercer un impacto directo en la función del cerebro. En una admisión tácita de lo que es posible, un investigador estuvo trabajando con un casco de Dios para inducir visiones que alteren el campo electromagnético del cerebro. Nuestra sopa moderna nos ha cubierto pasivamente con ondas que presentan el potencial de alterar la mente, mientras que una amplia gama de posibilidades tales como las torres espaciales telefonía móvil, que son las torres WEN, ahora están disponibles para el controlador mental, facilitándote una intervención más directa. Televisión, computadora y la velocidad del parpadeo, ya es suficientemente malo que se manipule lo programado en, la te en tu televisión, a lo cual accedes con un control remoto. Todo es más fácil cuando literalmente te adormece, transformándola en un alma psicosocial. Las pruebas de velocidad de parpadeo muestran que las ondas alfa del cerebro se alteran, produciendo una forma de hipnosis, lo cual no se anuncia bien, dada la última revelación de que las luces pueden transmitir información codificada de Internet al titilar más rápido de lo que el ojo puede ver. El parpadeo de la computadora es menor, pero a través de videojuegos, redes sociales y una estructura básica que sobrecargue el cerebro emocional al cerebro con información, el veloz ritmo de la comunicación moderna inducen un estado de trastorno con déficit de atención. Un estudio sobre videojuegos reveló que jugar durante periodos prolongados puede resultar en un menor flujo hacia el cerebro, alterando el control emocional. En más, juegos de rol en escenarios similares a los de guerras y estados policiales sirven para desensibilizar la conexión con la realidad último vistazo al video Asesinato colateral de WikiLeaks debería resultarte familiar a cualquiera que haya visto un juego como el Call of Duty. Y por último, eh nanobots desde el horror de la ciencia ficción directo al cerebro moderno, los nanobots están en camino. La modificación del direct directa del cerebro ya ha sido empaquetado como neuroingeniería en un artículo de inWIRE. De comienzos del año 2009 se remarcó que la manipulación directa del cerebro a través de fibra óptica es un tanto complicada, pero una vez instalada podría ser feliz a alguien con solo presionar un botón. Los nanobots llevan el proceso a nivel de autómata, reconectando el cerebro molécula por molécula. Peor aún, estos mini droides pueden replicarse, obligándonos a preguntar cómo volverá el genio a la botella una vez desatado. Un esfuerzo concertado por predecir el comportamiento humano está en camino para que los científicos sociales y la élite dictatorial puedan controlar a las masas y protegerse a sí mismos de las personas completamente despiertas. O sea, a los poderosos les preocupa que la gente se despierte, porque si están todos despiertos podrían hacer una tremenda revolución y, y en realidad lo que lo impide... Y el verdadero poder lo tienen ellos porque nosotros no somos capaces de unirnos. El día que seamos capaces de unirnos, por una causa que no me imagino cuál podría ser, eh, ese día se acaba el poder de ellos, de inmediato, porque es imposible que ellos puedan con una cosa así. Bueno, eh, vamos a ir a otro antes de seguir porque vamos a hablar justamente eh, de la mano de, de lo que estábamos hablando, vamos a hablar de la pereza cognitiva que tiene que ver con el control mental, que es muy interesante, pero es muy es un poco denso. Vamos con el otro audio, queridos auditores. Este esto es un gran hecho, Claudio, porque el video es un video extraordinario, es un video de una nave que se presenta en directo delante a los ojos de mal, más de 1200 personas. Es un video extraordinario y Excelente. prácticamente Gracias. significa como ya te he dicho, que ellos se van a manifestar entre no mucho tiempo, porque Pascua quiere, quiere decir pasaje. Y sabemos, gracias a los mensajes de Giorgio Bon Giovanni, que existe un plan para eh, contatar en un tiempo bastante breve a los seres humanos y Giorgio dijo también que antes que se da el gran contacto masivo con toda la humanidad muy probablemente los seres bajarán con una sola nave y se dejarán grabar saliendo de la nave y encontrándose con otro ser humano que quizás puede ser el mismo Giorgio y que Antonio iba a grabar este este video y entonces los hechos de pascuas para mí como repito Pascuas quiere decir pasaje, es un pasaje hacia la parte final del gran contrato cósmico que va a liberarnos de toda la opresión, de toda la crueldad, la crueldad de, de todas las injusticias con las cuales los potentes nos están a, aplastando. Claro, no tenemos que quedarnos parados en un, en un sillón esperando que alguien vie, venga a tocar a nuestra puerta para decirnos Ustedes son libres. Tenemos que participar a esta obra de liberación. Tenemos que acusar al mal, tenemos que protestar, tenemos que actuar bien en nuestra vida, elegir el bien, ayudar a los que sufren. sino quedamos afuera de este gran proyecto. Esto lo han explicado muy bien los extraterrestres, Claudio. Y entonces, no solamente ellos están actuando y actuarán, tenemos que actuar bien. Nosotros también, si nosotros nos ponemos como aliados, por pequeños que somos, pero nos ponemos como aliados de esta gran presencia, ellos nos van a ayudar, nos van a aconsejar, nos van a proteger hacia un camino de liberación de todo el sufrimiento que desde miles de años aplasta a la humanidad. Bueno, ahí teníamos un... Otra parte del, de la conversación que tuvimos con Pierio Yocaria, muy interesante, que también son temas que hemos conversado muchas veces, pero claro, él es una eminencia, de verdad, es una eminencia. Y, y es muy interesante hablar con él. Seguimos. Producto del control mental, tenemos la pereza cognitiva. ¿En qué consiste? Un bate, por ejemplo, y una pelota cuestan 1,10 euros euros en total si el bate cuesta un euro más que la pelota ¿cuánto cuesta la pelota esa fue una de las preguntas que el psicólogo del centro de investigación científica de F francia hicieron a 248 estudiantes universitarios sin pensarlo mucho el 79% dijo que el bate costaba un euro y la pelota 10 céntimos la respuesta es errónea en realidad la pelota cuesta 10 céntimos y el bate 1,8 perdón, no, no al revés el, el bate el bate costaba 105 perdón y, y la pelota 5 céntimos ya llegamos los a los 10 euros me explico entonces la gente que elegir porque les pongo este ejemplo porque este, este ejemplo sale en el artículo eh, para graficar que la gente no piensa sino que dispara lo primero que se le viene en la mente 5 sin profundizar o sin hacer un esfuerzo por pensar. No obstante, la mayoría de las personas se equivocan porque son víctimas de la pereza cognitiva. ¿Qué es la pereza cognitiva? Pensar es difícil. Nuestro cerebro es una especie de máquina de reconocimiento de patrones. Por eso nos encanta que las cosas se encajen en los esquemas mentales que ya tenemos construidos. Y cuando no lo hacen, intentamos de todas maneras que se ajusten a nuestra forma de pensar preestablecida. Pocas veces nos tomamos el tiempo necesario o destinamos la energía mental suficiente para construir nuevos patrones que puedan explicar los hechos y fenómenos que no cojan que no encajan perdón en nuestra visión del mundo lo más habitual es que obviemos la lógica y apliquemos es eh, una heurística o sea una una, una imagen científica eh, perezosa del asunto o sea no queremos pensar básicamente estos son estrategias que utilizamos para acelerar el procesamiento de la información y encontrar una respuesta adecuada. Son caminos mentales para llegar a soluciones o explicaciones rápidamente. ¿Qué es lo que hicieron ahí? El 79% contestaron cualquier cosa. Obviamente eh, nos ahorran una cantidad de, de energía mental enorme. Pero si confiamos demasiado en Ellos, en esos patrones, sin modificarlos, podemos caer en el estado de estancamiento mental, lo que conocemos como pereza cognitiva. Esa pereza cognitiva se agudiza aún más cuando nos enfrentamos a situaciones complejas que no tienen una respuesta obvia o sencilla. La pereza cognitiva destruye la creatividad. ¿Alguna vez has visto cerca las ruedas de un tren? Están embridadas es decir, tienen un reborde para evitar que se salgan de los rieles. Lo cierto es que una vez que vemos las cosas desde una perspectiva, cerramos la puerta a otras posibilidades y nos centramos en desarrollar una línea de pensamiento única. Exploramos en una sola dirección, por eso solo se nos ocurren cierto tipo de ideas y otras ni siquiera pasan por nuestra mente. Para encontrar otras opciones creativas, necesitamos ampliar nuestra visión. De hecho, una de las formas que adquiere la pereza cognitiva consiste en aceptar nuestras impresiones sobre los problemas, conflictos o preocupaciones. Una vez que establecemos un punto de partida, no buscamos otras maneras de comprender la realidad. Sin embargo, al igual que ocurre con la primera impresión que nos formamos sobre una persona, la perspectiva inicial sobre los problemas y situaciones tiende a ser estrecha y superficial. Nos vemos más allá de lo que esperamos ver en nuestras experiencias y formas de pensar. Eso significa que la pereza cognitiva hace que obviemos posibles soluciones y que cerremos la puerta a la creatividad. Quienes no piensan, son más fáciles de engañar. Es un tema que lo hemos conversado muchas veces. La pereza cognitiva no solo juega en contra de la creatividad, también puede convertirnos en personas más sugestionables y manipulables, o sea, fácil de engañar. La tendencia a seguir los patrones mentales existentes nos lleva a dar por buenas ciertas creencias o informaciones sin cuestionarlas. ¿Por qué le estamos tocando este tema, queridos auditores? ¿Por qué creen ustedes que hablo de este tema que puede ser para algunos de ustedes una lata? Porque resulta que es importante darnos cuenta de este tema, porque si nos dejamos llevar por la corriente, no vamos a ser capaces de pensar ni de reconocer cuando se presente el anticristo y nos vamos a dejar engañar. Todo esto va orientado a que entendamos lo que pasa con nuestra mente y de alguna manera tomemos conciencia y de esa manera podamos entender eh, mantener el raciocinio vivo porque en la medida que tengamos raciocinio no vamos a ser engañados con elementos conocidos con el conocimiento básico eh, de las cosas que van a pasar eh, y, y no con una mente alineada vamos a ser capaces de pensar y no dejarnos engañar es el, para allá vamos en 2019 un grupo de investigadores de la Universidad de Yale pidió a 3.446 personas que calificaran la precisión de una serie de titulares de noticias publicadas a través de Facebook. Los resultados fueron sorprendentes. Estos investigadores comprobaron que las personas que tienen un pensamiento más analítico tienen una capacidad más abusada para deslindar la verdad de la mentira, incluso si el contenido de las noticias falsas se ajusta a sus concepciones y percepción del mundo. Esto significa que en vez de evaluar críticamente la información que consumimos, recurrimos a otras formas de pensamiento, llamémoslo así, como la credibilidad de la fuente, el estatus del autor o la familiaridad con cierta información, lo cual nos impide determinar su grado de precisión y nos convierte en personas más propensas a creer en falsedades o estereotipos Eso es importante porque hay personas que que no analizan lo sino que miran la fuente de la información. Ah, esta es una, una fuente... De seria o, o creíble o conocida. Y entonces la creen, la asumen como Entonces aquí no están invitando a que seamos críticos de todo, un pensamiento analítico es lo fundamental, no importa la fuente, no nos preocupemos de la fuente, o sea, bueno, obviamente que tenemos que preocuparnos de, de alguna fuente básica de que no sea de cualquier cosa, pero pero pero que no sea lo principal la fuente, sino que nosotros con nuestro pensamiento seamos capaces de develar que efectivamente lo que dice no tiene sentido y no me cuadra. Esto es algo que queda bastante claro cuando vemos la facilidad con que la gente cree en noticias bastante contradictorias y sin ninguna base científica relacionadas con la pandemia. Por ejemplo, acuérdense ustedes cuando yo les hablé de una noticia, no, sé, no no creo que se acuerden, pero en alguna oportunidad hace poco tiempo atrás, de hace unos 3 o 4 meses atrás, les di una noticia de una sonda China que llevó a la cara oculta a la luna y se trajo muestras de tierra y esa era la noticia eh, en, en, en noticias oficiales en, en, en, en, en, en medios de difusión absolutamente oficiales y formales y esa es la noticia y la destrozamos juntos porque en el fondo ¿cómo es posible que 50 años después de la venida de la ida al hombre a la luna a sacar tierrita como nos contaron Ahora, vamos 50 años después, hacemos un esfuerzo financiero inmenso, tecnológico, ah, sea, para ir a buscar tierra, tierra que ya habían traído los norteamericanos. Entonces, ahí es donde tenemos que pensar. En, en esta noticia se aplica a lo que dice aquí, digamos, ¿me entiendes? Tenemos que ser independiente de la fuente, tenemos que ser críticos. ¿Cómo es posible que 50 años después, con todo lo que ha aumentado la tecnología y las cosas, Vamos a estar preocupados de ir a buscar tierra a la luna, vamos a tener nuestra propia tierra, es absurdo. Eso es lo que les tratamos de demostrar en esa oportunidad. Bueno, existen muchos motivos por los cuales sucede esto, pero uno muy importante debe ser el de la pereza cognitiva, ya que impide que la gente reflexione acerca de lo que están viendo en las noticias. Analice los datos y llegue a sus propias conclusiones, por más increíble que sea el hecho de que una de esas conclusiones sería que la mayoría de los medios de comunicación están mintiendo. O sea, eso bueno, no, no parece que nos cuesta creerlo, pero es la verdad, o sea, tenemos que tenemos que sacar nuestras propias conclusiones, tenemos que ser independientes de lo que nos digan. Muchas veces le hemos dicho, no crean nada, ni siquiera nos crean a nosotros. Entonces, es fundamental justamente en esta dirección es lo que eh, va ese esa sugerencia que nosotros les hacemos. No deben creer nada. Solamente busquen tener su propio raciocinio. Porque en un momento determinado vamos a tener que resolver solos. Entonces es importante que aprendamos a, a tener un raciocinio con lógica. Con, con algunos elementos conocidos, pero con lógica. Y con una mente analítica y crítica. Todos tenemos una capacidad limitada para procesar información por lo que tomamos atajos mentales cada vez que podemos. No hay que avergonzarse por ello. Los estereotipos son un ejemplo de estos atajos mentales. Se trata de una simplificación de situaciones complejas que nos ayuda a afrontarlas con un modelo sencillo en el que encajamos la riqueza de las personas y el mundo. La buena noticia es ser conscientes de que todos sufrimos pereza cognitiva. Eso nos ayuda a combatirla. Para ello debemos partir del hecho de que no todo siempre encaja en nuestros patrones mentales. De hecho es bueno que las cosas no encogen, porque esa discrepancia es lo que nos permite abrir la mente y expandir nuestra visión. Cuando nos encontramos ante un hecho, fenómeno o idea que se desvía de nuestra forma de pensar, tenemos dos opciones. Intentar encajarlo a como dé lugar o aceptar que nuestros patrones mentales no son suficientes para explicar lo que está ocurriendo o buscar una solución. El pensamiento reversible, entendido como la capacidad para razonar sobre las cosas diferentes en diferentes direcciones, es el mejor antídota contra la pereza cognitiva. Para aplicarlo necesitamos desarrollar la capacidad de ver las cosas desde nuestra perspectiva habitual, pero también desde la perspectiva opuesta. Así logramos abarcar los opuestos y las opciones intermedias. En la práctica necesitamos contemplar una posibilidad, pero también su contrario. Es importante recordar que para caer en la pereza cognitiva, todo lo que necesitamos es una pequeña señal que nos indique que tenemos razón o que reafirme nuestro pensamiento. Es más fácil creer que pensar. Bueno, eh, vamos con el otro video, el tercero. Otra señal, Claudio, eh, la dirección que regrese un momento...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 esta vez organizado por un nuestro común amigo que se llama Sante Pagano, es un, un investigador independiente italiano che vive in Suiza, nuestro amigo, nostro hermano, il Sante Pagano invita Antonio después de una entrevista che yo le hice a Antonio junto a Giorgio Bongiovanni, se hice otro, otro Skywatch <coughs> partecipando mucha gente, no tanta como la del día 12 de, de la Pascua Nuestra,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 La verdad es que el programa se me fue muy rápido, el tema era un poco denso, pero es necesario y nos quedaron muchas cosas afuera, pero no se nos puede quedar afuera una pregunta de nuestros auditores. Cuando lleguen los extraterrestres la Tierra, ¿quiénes son seres de luz, extraterrestres, o es Jesús que es un extraterrestre? ¿Y por qué no podemos pensar que Jesús fue ultraterrestre y los antiguos pensaron que era un Dios? Para acá, Patricia Zúñiga. No, eh, los extraterrestres son seres de cuarta dimensión. Los seres de luz son de quinta dimensión. Y Jesucristo es un ser de la sexta dimensión. Pero eh, Jesucristo no es un extraterrestre, mucho más que eso. Eh, lo, lo que se va a producir es el contacto cósmico y vi, vienen seres extraterrestres extraterrestres y seres de luz distintas funciones tienen, digamos de acuerdo a sus capacidades y, y vienen y son parte de la gloria, de la potencia que trae Jesús con su venida, de hecho va a venir el contacto cósmico primero y después va a venir la segunda venida de Cristo, donde también lo van a acompañar todos esos seres porque forman parte de su potencia son sus legiones de ángeles eh, que están descritas en la Biblia en alguna parte de la Biblia se habla de que los carros de Dios son veintena millares de millares. Imagínense, carros de Dios. ¿Cuáles son los carros de Dios, querida eh, auditora? Imagínense usted, escrita hace tres mil años, esa, los carros de Dios. ¿Qué podía ser? Entonces, eh, el contacto cósmico es la intervención divina del cielo, más próxima que tenemos junto al gran aviso que lo hemos mencionado muchas veces. Un momento donde nos veremos como somos realmente, como como no, como somos realmente y no como creemos que somos. Porque todos creemos que somos de una manera, pero en realidad eh, no somos tan tan así, digamos, nos vamos a ver con los con los ojos de nuestra conciencia superior. Nos vamos a ver con la con, con los ojos de Dios. Entonces, eh ahí vamos a ver realmente cómo somos y no como creemos que somos a lo mejor estamos todos equivocados en nuestra visión de nosotros mismos entonces eh, queridos auditores parece que se nos acabó el tiempo así que nos tenemos que despedir lamentablemente los tenemos que dejar hubiéramos querido seguir conversando con ustedes porque hay mucho que decir por ejemplo de la guerra que era un tema que teníamos pendiente Y lo otro es... Ah, me está diciendo producción que tenemos un poquito más de tiempo. Bueno, es importante el tema de la guerra. Eh, lamentablemente le voy a quedar debiendo el tema del evangelio apócrifo. Pero este de la guerra es muy importante. Le voy a no... leer una noticia y la vamos a comentar. Un general del Pentágono dice, entramos en un mundo tripular en el que Estados Unidos, Rusia, China son grandes potencias. El jefe de Estado Mayor Conjunto, Max Miley, destacó que lo último que necesita el mundo es en una guerra entre las grandes potencias. El general Miley, jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, eh, dijo, el mundo entra en una era de mayor inestabilidad estratégica con centros de poder que son Estados Unidos, Rusia y China, que están surgiendo en el sistema de relaciones internacionales, afirmó este gener este general el miércoles, o sea, este miércoles ayer el jefe del Estado el Conjunto de la Nación Norteamericana. El comandante militar del Pentágono también sorrayó que será de gran importancia mantener la gran la paz entre las grandes potencias. Estamos entrando en un periodo, de mi opinión, de mayor instabilidad y riesgo potencial, explicando que por eso Washington, Moscú y Pekín y todos los demás aliados deben ser muy cuidadosos en términos de cómo actúan unos con otros con el futuro. Respecto a la OTAN, Miley señaló que la alianza de mantener el diálogo con Rusia y China. Creo que en este momento estamos en un periodo de paz entre las grandes potencias y queremos que siga siendo así. Lo último que necesita el mundo, Estados Unidos o cualquier otro, es una guerra entre las grandes potencias. En ese sentido, Miley apuntó que es necesaria la comunicación mutua entre Rusia, China y cualquier otro país. Pienso firmemente que no solo hay que hablar de los aliados, socios y amigos, sino que también hay que hablar absolutamente con los adversarios y enemigos. Ahora, ¿por qué les menciono esta noticia? Un general del Pentágono habla. Es muy poco habitual que produzca se produzca eso. ¿Por qué creen ustedes que habló un general del Pentágono? Uno el, el, el uno de los principales, digamos. Porque resulta que el presidente Biden ha dado puros palos de ciego. Eh, ha, ha, ha tirado la pachotá y se ha echado para atrás, lo basurean como quieren, lo echaron de Afganistán se quedaron con todas las armas, una cantidad un potencial de armamento, una cantidad de plata de, en armamento que lo perdieron por, por la salida apurada de Afganistán no, no negociaron bien la salida no han tenido manejo político, geopolítico en Irak le, le destruyeron todas las bases militares a los norteamericanos en Siria le destruyeron todas las bases militares a los lo están echando de todas partes, entonces el manejo que está haciendo Biden en, en el campo internacional, eh, trató de, de llegar como un poder, como para recuperar el poder de Estados Unidos y resulta que le salió todo al revés. Entonces, es muy probable que lo destituyan y que quede la vicepresidente, bajo cualquier razón, por problema de, de enfermedad, que que, que no que de repente parece que no anda bien su cabeza, cualquier cosa. Acuérdense ustedes que va a quedar la vicepresidenta de, de Estados Unidos al mando, muy pronto porque está haciendo puros palos de ciego. Ahora, lo otro es que, ¿por qué este general es, habla tan suavecito? Porque es muy conciliador. Y no es habitual en los general norteamericanos, ni en los norteamericanos, ninguno, que no hablen más que con arrogancia y con soberbia. ¿Por qué lo hacen? Porque resulta que los sistemas, el único poder que tienen los norteamericanos, teóricamente, eh, en el poderío nuclear, son sus comunidades, misiles intercontinentales intercontinentales, los llamados ICBM, que están absolutamente caducos, porque un misil con una trayectoria que está absolutamente que se puede de, detectar en cualquier fase del lanzamiento, los sistemas antimisiles que tienen tanto China y especialmente Rusia lo destruyen, o sea, Estados Unidos puede tirar todos sus misiles y no le llega ninguno a Rusia, ninguno. Los destruye todos porque los sistemas la capacidad que tienen de, de destrucción de los es brutal eh, la guerra electrónica los rusos han avanzado muchísimo no tanto en, en, en el tema misil. y lo otro que tienen lo, los rusos y los chinos son los misiles hipersónicos contra lo que Estados Unidos no tiene nada que hacer o sea no tienen ninguna posibilidad de fuera de sus sistemas AEGIS y sus sistemas Patriot de antimisiles de defensa antimisiles son malos porque han demostrado ser malos en guerra Eh, y en Arabia Saudita tienen los Patriots y me dijeron lo han bombardeado hasta los Yemeníes lo han, lo han bombardeado entonces no, no, no sirven para nada por eso que Turquía compró los, los siendo de la OTAN compró los misil, los sistemas antimisiles rusos y eso le valió pelearse con, con Estados Unidos y así entonces el, es increíble como este, este ha tomado un poco el liderazgo Eh, porque tanto Biden como el, el, el secretario de Estado eh, Blinken son verdaderos payasos. Eh, verdaderos payasos. Y, y es muy probable que Kamala Harris, que es la vicepresidente, tome el mando. Eh, no sé cuándo, pero va a ser pronto. Porque están haciendo el ridículo y cada día que pasa eh, Estados Unidos pierde menos poder. ya En Europa ya Nadie lo pesca, ya la, la OTAN se va a disolver, se, está, se habla de disolución, o sea, perdió el liderazgo totalmente de un momento a otro Estados Unidos y ha hecho, eh, ha tenido muchos desaciertos del punto de vista geopolítico, muchos desaciertos, eh, no ha sabido hacer las cosas. Entonces, por eso que es muy probable que lo saquen a Biden, porque la imagen que da ya es casi es casi el amerreír, Todos se ríen de él. Entonces ya a, a Estados Unidos le hace un flaco favor tener a Biden ahí. Eso es lo que les puedo decir. Ahora, el, el tema de la guerra es un tema muy, pero muy delicado. Insisten, insisten en, en, en la guerra porque en el en el armamento tradicional ¿Por qué insisten en la guerra? Estados Unidos y la OTAN son más poderosos que Rusia en el armamento tradicional. Entonces ellos piensan que le van a disparar a Rusia, la pueden atacar por dos distintos lados y y, y que Rusia tendría que responderles con el armamento tradicional. Y entonces así pueden sacar algún tipo de ventaja. Pero lo que no se, no se acuerdan o no, no saben es que Rusia no va a responder, con si es atacada, con una piedra, dijo, va a responder con armas nucleares. Entonces, eh, esa es la parte que se les olvidó, parece, a estos señores, los señores de la guerra, liderados por el anticristo, por supuesto. Entonces, eh, por eso que siguen, a pesar de que no piensan como mucho que nunca van a las armas nucleares, pero Rusia... Eh, es la única manera si sí, a ser son demasiado grandes ya los miembros de la, de la unión europea dicen que rusia es demasiado grande y que debería para ser un solo país deberían repartirse rusia entre más países o sea que tengan esa mentalidad yo no estoy defendiendo a rusia pero pero es evidente que eh, tienen Apetitos por Rusia, porque Rusia tiene una cantidad de recursos brutales, en, en petróleo y en gas, solamente en, en cereales, en, en recursos, pero ilimitados casi, tiene una cantidad de recursos pa el país más grande del mundo, lejos. Y entonces y, y, y tiene, en relación a su superficie tiene una población pequeña, digamos. Entonces, tiene para cerrar su frontera y alimentarse de, de sí misma durante 100 años, no necesitará a nadie. Entonces, por eso que les molesta tanto Rusia. Bueno, queridos auditores, eh, no queremos abusar de lo, del, del tiempo que nos dieron. Eh, lo que quedamos pendiente del Evangelio. Ah, me están dando más tiempo, que excelente. Bueno, si es así, entonces eh, vamos a compartir con ustedes eh, un... Un trozo de un evangelio de Apurus, un apócrifo que es muy bello Y que les va a gustar sin lugar a dudas Estoy seguro que les va a gustar Jesús atiende una fiesta en persépolis Habla el pueblo analizando la, la filosofía maga Explica el origen del mal Pasa la noche en oración Se celebra una fiesta en honor del Dios de los magos y muchos se habían reunido en Persépolis. Y en el gran día de la fiesta, el gran maestro de los magos dijo, Dentro de este recinto sagrado hay libertad. Todo el que quiera puede hablar. Y Jesús, poniéndose de pie en medio de los concurrentes, dijo, Hermanos y hermanas, hijos de nuestro Padre Dios, altamente benditos entre todos los hijos de los hombres, de hoy sufrirán. Sois vosotros porque tenéis un justo concepto del uno santo y del hombre. Vuestra pureza de vida y de adoración es agradable a Dios. Alabado sea vuestro maestro Zaratustra. Muy bien decís cuando declaráis que sólo hay un Dios, de cuyo ser grandioso procedieron los siete espíritus que crearon. Esos son los siete espíritus delante del trono que hemos hablado. Que crearon el cielo y la tierra y que estos grandes espíritus se manifiestan a los hijos de los hombres en el sol, la luna y las estrellas. Pero en vuestros libros sagrados vemos que dos de estos siete son de fortaleza superior y que uno ha creado todo el mal que existe. Esto dice uno de los maestros griegos. ¿eh? Os ruego, venerables maestros, decirme cómo así ¿Cómo así pueden hacer de aquello que piensan que es todo bueno, entonces su mago se puso de pie y dijo, si me contestas tu problema está solucionado todos reconocemos como un hecho que el mal existe y todo lo que existe debe tener una causa si Dios el Uno no ha hecho el mal debe haber otro Dios que lo hizo dijo un maestro y aquí interviene Jesús y Jesús dijo todo lo que Dios el Uno ha hecho es bueno y debe ser bueno ya que debe tener similitud a la gran causa primera de modo que todos los siete espíritus deben ser buenos como debe ser bueno todo lo que sale de su mano creadora. Ahí están los espíritus delante del trono que hemos hablado, queridos auditores. Ahora bien, todo lo creado tiene colores, tonos y formas suyos propias. Pero ciertos tonos, aunque buenos y puros en sí, cuando se los mezclan, producen tonos inarmónicos y discordantes. Y ciertas cosas, aunque buenas y puras, cuando se mezclan, producen cosas discordantes, más todavía... Cosas polsoñonzas que los hombres llaman cosas malas. De modo que el mal es la combinación inarmónica de colores, tonos o formas buenas en sí. Ahora bien, el hombre, que no es sabio en todo, tiene voluntad propia. De modo que, poseyendo poder, usa todo ese poder para mezclar cosas las cosas buenas de Dios en variedad de maneras. Y diariamente produce así sonidos discordantes y cosas malas y en el instante que se produce un tono o una forma buena o mala, se convierte en cosa viviente, demonio, duende o espíritu de naturaleza buena o viciosa. Es así como el hombre hace su demonio, y una vez que lo crea, se asusta de él y huye. Entonces su demonio se envalentona, lo persigue y le arroja en fuegos torturadores. Ahora bien, como tanto el demonio como los fuegos torturadores son creaciones del hombre, Nadie puede apagar esos fuegos ni disipar el demonio, sino quien los creó. Y Jesús se apartó y ningún mago contestó. Bueno, queridos auditores, ahora sí que eh, no podemos abusar más. Muchas gracias, queridos auditores. Muchas gracias a, a la producción de la radio por su generosidad. Y los esperamos el próximo jueves a esta misma hora en su programa La Verdad, una alternativa. Muchas gracias. Y buenas noches.